Muy buenas tardes, amigos de la Hora del Jazz. Estamos con ustedes nuevamente aquí en su programa de jazz desde de la librería La Rueda Cartonera. Estamos ahora en vamos a presentarles un programa muy muy especial. En este programa vamos a hablar eh vamos a presentar música de Compay Segundo, un extraordinario sonero que como ustedes eh, si lo eh, se si acuerdan de él El es uno de los más gigantes influyentes de la música cubana, que ha tenido la música cubana para generar nuevos ritmos. La música cubana tiene una una una gran historia y en este caso vamos a a ahondar un poquito en la historia, en los orígenes de la música cubana y ustedes dirán, bueno, pues qué tiene que ver la el son con el jazz. Pues bien, debo decirles que el son eh sí, el primer son que se se, se tiene memoria que se compuso en Cuba fue allá por el año de 1563, 62 por ahí así. Y se le atribuye a un par de de, de libertas que habían estado este pues eh, eh esclavizadas y que y que en algún día pues eh lograron la libertad y de ahí empezaron ellas a cantar eh, por su cuenta, armaron un grupo entre ellas dos, dos hermanas, las hermanas Ginés, Teodora y Camila Jiménez y eh en compañía de otros 13 peninsulares, 13 españoles se dieron la tarea de componer el el son de la Matilde Dora. Es lo más antiguo que se sabe del de un son. Es por eso que eh a partir del son viene un desarrollo de la música cubana que viene a influenciar y ya más tarde a lo que es la la música afrocubana que ahora escuchamos. Bien, vamos a después a empezar nosotros nuestro programa escuchando una pieza de nuestro invitado de esta tarde que es nada más y nada menos que Compay Segundo. Vamos a presentarles una de sus piezas más eh, exitosas, para muchos es la más importante de que él grabó. Y esta esta pieza se llama Chan Chan. Esperemos que lo disfruten. Marcané llego a Puerto Boy para Mayarí Delto cedro voy para Marcané llego a Puerto Boy para Mayarí Te tengo no te lo puedo negar se me salen las babita yo no lo puedo evitar Chanchán, en el mar cernían arena Como sacudí el jive A Chanchán le daba pena Música Limpia el camino de pajas Que yo me quiero Limpia el camino de pajas sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar del cedro voy para Marcané y llego a Cuesta voy para Mayarí hasta que con vaya hasta que de frente del cedro voy para Marcané llego a Cuesta voy para Mayarí De Alto Cerro voy para Marchané, llego a Cueto voy para Mayarín. De Alto Cerro voy para Marchané, llego a Cueto voy para Mayarín. Llego a cuestas voy para Mayarí. Ataque, fu falla, ataque. Calto se rombo y para Marcané. Llego a cuestas voy para Mayarí. Calto se rombo y para Marcané. Llego a cuestas voy para Mayarí. Bien amigos, ¿qué les pareció este son? Algo muy muy rico, muy sabroso como para bailar, ¿verdad? Bien, pues eh, vamos a hablaros un poquito acerca de de la vida de este la de nuestro invitado de hoy, Compai Segundo. Él su nombre verdadero, bueno, completo es Máximo Francisco Repilado Muñoz. Él nace en Cúmboy el 18 de noviembre de 1907 y fallece en La Habana el 14 de julio del año 2003, que fue más conocido pues como Compai Segundo que además fue un gran compositor, aparte de intérprete fue un compositor cubano. Inclusive eh, llegó también a a inventar un un nuevo instrumento que se llama el armónico, es un instrumento musical que fue inventado pues por él eh con la idea de mejorar un poco lo que era la guitarra y mejorar lo que era el tres cubano. Es una de hecho hace una combinación de ambos instrumentos agregándole una una cuerda más a efecto de darle un poco más de eh posibilidades para el, interpretar el son. Bien, él fue tan popular el eh, como intérprete y además es muy conocido en todo el mundo y sobre todo muy conocido de los amantes de la música cubana. Él comenzó tocando la guitarra, el tres, el tres cubano, el clarinete y el bongó. Y también tocó la tumbadora. El tres cubano es un instrumento derivado de la guitarra que surgió en la isla de Cuba y más específicamente en la zona rural del oriente cubano. Es una de las referencias más antiguas que hay de ese instrumento, es la de la de los carnavales de Santiago de Cuba, cuando en 1892 eh Nené Manfuga bajó desde los campos de Baraco, de Baracoa para traer un instrumento trústico de tres cuerdas débiles y una caja de madera llamado tres, es el origen del tres y no obstante eh hay o, otra opinión de el enólogo Fernando Ortiz que sostiene que el tres no es una invención cubana, que más bien es un instrumento muy similar ya eh a uno que existía en España med medieval. Bien, pues eh, entre las cosas que tenemos todavía de eh, qué hablar de de Compay Segundo, vamos a este a meterle un poco más de música, a escuchar una una eh, melodía más y seguiremos dándole pues más información acerca de la maravilla de músico que fue este señor Compay Segundo. Vamos a escuchar ahora para que ustedes lo lo ubiquen un poco el, el lo que es el son. Vamos a presentarles a ustedes la el lo que se le atribuye el primer son que se compuso en 1562 que fue el son de la má Teodora. Eh en, en esta interpretación de este son que no es de Cuba y segundo, la estamos presentando en esta esta ocasión con una como por excepción, pues a Celia Cruz, ella algunos va a interpretar el esos son tan antiguo para que les den una idea más o menos de cómo era antes el son, ya ha ido evolucionando y ahora ya es otro un poco más moderno, un poco más alegre, más más movido, con un poco más de instrumentación. Pero vamos a escuchar este esta son de la ma Teodora con un sabor antiguito, con un sabor más melancólico que nos da una idea de eh lo que es el son y lo que era antes. Bien, con ustedes vamos a presentarles el son de la Ma Teodora. ¿Dónde está la Ma Teodora? Racando la leñeta con su palo y su bandola, racando la leñeta. ¿Dónde está que no la veo? Racando la leñeta. Racando la leñeta. Racando la leñeta. Racando la, la leñeta, ¿dónde está la madre amor? Racando la leñeta con su palo y su bandola. Raccando la legna etta non detta se non la vedo raccando la legna etta hai raccando la legna etta hai raccando la legna etta raccando la legna etta con su palo y su bandola rajando la leñeta no donde está que no la ve rajando la leñeta rajando la leñeta rajando la leñeta rajando la leñeta donde está la madre ahora rajando la leñeta con su palo y su bandola rajando la leñeta con la leña esta ay, rajando la leña esta rajando la leña esta rajando la leña esta Bien amigos, ¿qué les pareció el viejo eh, sabor del son? En una de sus eh, interpretaciones más eh, apegadas un poco a lo, a lo que era el en sus orígenes el, el son. En esta ocasión que la presentamos pues eh, por excepción un una un cantante que no es precisamente el invitado, en este caso fue Celia Cruz, pero era este importante presentarla con este son para que ustedes vieran esa eh interpretación antigua y la conocieran. Bien, pues vamos a ver cómo eh, hace su carrera este joven. Bueno, ya en aquel tiempo era joven y <ríe> con país segundo él empezó su carrera musical cuando eh en los años 30 más o menos por ahí. Él firmó con firmó pues contratos con diversas agrupaciones artísticas de Santiago, tales como el cuarteto de trovadores, eh de trovadores orientales y el cuarteto Jatweet. También fue vocalista del conjunto de Miguel Matamoros. Para 1948 eh Compai eh funge, funge como segunda voz y tocador del del tres eh con Lorenzo Herrizuelo, un fue pues, ese legendario dueto, dúo Los Compadres. Lorenzo como primer vocal se llamó se llamó Compai Primo y Compai Repilado eh se llamó Compai Segundo precisamente porque eh, era la segunda voz. De ahí pues adoptó el el seudónimo de Segundo es decir, Compay II y que lo acompañó hasta el día de su muerte. Los Compayes pues constituyeron todo un fenómeno no es de popularidad que se prolongó hasta el año de 1955, cuando Reinaldo Giresuelo, que era hermano de Lorenzo, sustituye a Compay y quien a su vez eh forma un nuevo grupo que lo bautiza como Compay II y sus muchachos. ¿Bien? Vamos a continuar nuevamente compañeros otro con otro corte musical. Vamos a presentar en este en esta ocasión un un corte musical un son en el cual vemos un poquito ya este más de la más avanzada, un poco más eh, eh fusionada, lo que sería el origen del son, que es la música afrocubana, la música pues afro y la música venezolana, es decir, música africana y música eh, con tinte español. Vamos a escuchar pues la pieza que se titula Cuba y España. Este son que es muy sabroso Que me inspire en Madrid Este son que es muy sabroso Que me inspire en Madrid Para que voce la gente Y no se olviden de mí Trabajo no me ha costado en esta tierra bendita Trabajo no me ha costado en esta tierra bendita Amistades tan sinceras y mujeres tan bonitas Amistades tan sinceras y mujeres tan bonitas Y contento yo me voy, porque en español canté. Y contento yo me voy, porque en español canté. Ustedes me han comprendido, yo nunca lo olvidaré. Son tes muy sabroso que me inspire en in vano para que vos se lave de ahí y no se olviden de mi para que vos se lave de ahí y no se olviden de mi Vago no nome ha costado e di tanta rabbendita amistad es tan sincera ai e muere tan bonita amistad et tan sincera e muere tan bonita Olvidaré. Ustedes me han comprendido Yo nunca lo olvidaré Cuba oh, y España Nunca se engaña Cuba oh, y España Nunca se engaña se engaña aquí en españa la uva y allí en mi cuba la caña uva españa nunca se engaña uva españa nunca se engaña aquí en españa sus ríos y en mi cubita montaña uva españa nunca se engaña Cuba y España nunca se engaña las españolas con lindas y son lindas las cubanas Cuba y España nunca se engaña Cuba y España nunca se engaña Bien amigos, ¿qué les pareció este rico son? Muy bueno, ¿verdad? Bien amigos, vamos a mandar saludos a una persona muy especial, una persona que nos escucha esta tarde. Eh me refiero a Gloria Mora, una eh radioescucha que tenemos aquí admiradora de la música de de jazz. Le mandamos un saludo muy cordial. Bien amigos, ahora vamos a presentar nuevamente un poco más de música, rápidamente vamos a a, a antes de que nos vaya el el tiempo una música una pieza que queremos que, que que escuchen, que nos gusta mucho y que eh, eh habla un poco acerca de la de la bueno, en, en el estilo de la música de la influencia también eh francesa que inspiró también a, a nuestro amigo Compai Segundo. Esta pieza se llama Oui parler français. Esperemos que la disfruten. A ¡La sociedad pitita muere! ¡Por su amén, sí! Huit pare france Huit mesie madandro d'uban Huit mesie madandro d'uban Sepa con sa Sepa con sa Huit pare france Huit mesie madandro d'uban fui para el francés <muchos> ay que chimba fui para el francés hoy a trabajar fui para el francés ya no fue mal fui para el francés ya yo machaquea fui para el francés ahora hago salsa fui para el francés ya yo fallo bien fui para el francés porque no fue mal fui para el francés me sigue fui para el francés fui para el francés fui para el francés Bien amigos, que les pareció muy alegre esta pieza, ¿verdad? Bien, pues así es el son ya en esos tiempos y el son es una música muy alegre y sobre todo ha dado ya origen a otras eh géneros musicales, entre ellos pues la la muy eh, apreciada y y gustada salsa. Bien, vamos a continuar un poquito más acerca del hablando acerca de la historia, de la vida de nuestro comp Compay Segundo. Eh Compay Segundo llega prácticamente a su fama internacional ya en eh, a, a nivel mundial en el año de 1997, con su participación en un disco muy especial que se llamó Buenavista Social Club, el cual ganó varios premios Grammy. Con Pai Segundo también apareció también en la película del mismo nombre y realizada posteriormente por Wynn Wonders. Y en abril de 2002 compartió el escenario en el Palacio de los Congresos de París, en Francia, con el también destacado sonero Adalberto Álvarez, en un concierto homenaje a a la contribución sonora de Cuba en el aniversario 20 de la Fundación de Radio Latina. Entonces eh vemos que mi compa Segundo pues eh, participó en ese célebre filme, en ese célebre concierto, en ese célebre eh vamos a decir refundación de la música eh cubana porque en, en eh, si ustedes eh, están enterados eh el ese disco, ese documental de Buenavista Social Club eh se dieron a la tarea de juntar a viejos eh músicos ya de prácticamente retirados que habían eh, figurado en diferentes grupos musicales de Cuba. Los juntaron, los eh, los pusieron a ensayar y toca y armaron un concierto extraordinario con músicos extraordinarios ya todos de la tercera edad que sin embargo logran un un este un concierto eh, épico, un concierto histórico que como decíamos llega a Ganso a ganar premios Grammy. En esa época también el Compay Segundo participó y también estuvo al lado de grandes eh, eh músicos de de la vieja eh, guardia cubana. Bien, vamos a escuchar ahora otra pieza más de nuestro invitado. Esta se llama Rosa de Francia, siguiendo pues con el tono francés. sa de farancia tuya suave fragancia una tarde de mayo un milagro me dio y en mi mente que canta aun la llevo en el alma como un rayo de sol aun la llevo en el alma ...como un rayo de sol... ...sol... ...por sus pétalos blanco... ...es la rosa más linda... ...hechicera que brinda... ...su elegancia y olor... ...aquella rosa de Francia... ...cuya suave fragancia... ...una tarde de mayo adromedio una tarra de mayo subí alromedio viviré y volaré oh, a coronar ciudad voad y borere, virabo virabo oh, a corona ciracua virabo virabo a corona ciracua Bueno, amigos, ¿qué les parece el son? Definitivamente que sí se justifica la presencia del son en esta tarde debido a su gran calidad y sobre todo a las reminiscencias que tiene eh del jazz. Eh bueno, que el jazz tiene del son, diría yo. En este caso vamos eh a continuar con eso, con nuestros saludos también de otras personas que nos están escuchando, que escuchan con ansiedad este programa y saludamos pues también a Darmiro García, de, a Darmiro García y también a Juan Carmona. Carranza, perdón, esperemos que les llegue este saludo y aquí estamos pues para Sevilla, cuando gusten ustedes pueden escucharnos aquí o bien eh, en vivo o bien pueden escuchar el podcast todas las, eh los programas que hemos tenido anteriormente en los cuales hemos presentado pues eh, una gran variedad de músicos de jazz de todos los géneros y de todas las épocas. Bien, vamos a, a continuar hablando un poco acerca del son cubano, de de este son que es el prácticamente el el ritmo que impulsó de una manera definitiva eh nuestro invitado de hoy, Compay Segundo. Con Compay Segundo, él eh, aparte de que con eh, compartió eh con muchos otros eh, músicos, él hizo su música propia también, él eh, generó también álbums de con música propia que nos ha dado una una secuencia, una historia, un vamos a decir un acervo grandioso de lo que es el son cubano. Él empieza prácticamente su carrera musical de como intérprete ya popular en los años 30. Se prolonga hasta los años 90 en que ya llega a la, a, la, a una edad muy avanzada y no obstante, como decíamos, logró figurar también en el en el en el álbum del Buenavista el Social Club que también aparte de álbumes pues se hizo una película. Bien, vamos a continuar ahora presentando una otra más, una pieza más de nuestro invitado que es con Pai Segundo y vamos a presentarles ahora una música que una pieza que les que ya ha sacado en en otras eh, con otros artistas, pero otros grupos. Vamos a presentar eh prácticamente en en lo que podía ser casi casi su origen una pieza que ustedes muy que ya has conocido por ustedes y que se llama nada más y nada menos que la negra Tomasa. Esperemos que la disfruten. na ma que me gusta la comia que me cocina na ma que me gusta la Bien amigos, ¿qué les pareció? Estos son muy también muy bueno, muy sabroso estos son. Bien, vamos a hablar ahora un poquito de la discografía de nuestro invitado de esta de esa tarde noche. Y su hablaremos qué es su disco, discografía, empieza en allá por el año 1942 y en un periodo de 42 al 1955 genera eh 7 álbumes. Es, el primer álbum es eh, Sentimiento Guajiro. El otro álbum, otro otro álbum es Cantando en el llano con pai segundo y con pai primo otro. Mi son oriental Los Reyes del Son y los Compadres. Esto de eh, repetimos eh se produjo en, en el periodo de 1942 a 1955. De 1956 a 1995 graba nada más 3 álbumes. Esos álbumes son Balcón de Santiago, una reedición nuevamente de Balcón de Santiago y Saludo Compai. En otro periodo de daño que el tercer periodo digamos de la época productiva de Compai II siempre se va del 1996 al año 2002. En el año de 1996 eh crea el álbum 100 años de son. En 1996 también eh eh graba el álbum Yo vengo aquí y también Son de Monte. Para 1997 graba un un un álbum pues con eh vamos a ir como mmm, diríamos eh, influencia francesa o con dedicación a a Francia y se llama Musique traditionnelle cubainé, no sé cómo se pronuncia realmente, pero así está el más o menos el el, el disco el álbum. También grava para 1997 otro álbum que se llama Buenavista Social Club que como habíamos dicho es eh, la producción que se hicieron con en compañía de otros grandes músicos de de Cuba. En 1987 también graba otro álbum que se llama eh Antología, y que también es una de las grandes producciones que que es ya prácticamente al final de su vida. En 1998 también tiene otro otro gran disco, otro gran álbum que es Lo mejor de la vida. En 99 graba Calle Salud en eh, 2000 graba, yo soy del norte. También en 2000 graba Las Flores de la Vida y en 2001 graba Antología. Para 2002 ya eh su último su penúltimo disco fue en el que participó fue Duets. Ya para 2007 pues se hace un especie de de llamamos <risa> recopilado una especie de eh álbum de celebración que se llama 100 años Birthday Celebration. Entonces, vamos a escuchar ahora pues para continuar Aprovechando lo más que se puede de este tiempo, otra pieza más de nuestro invitado que es Compai Segundo. Vamos a presentar esta vez una pieza que se llama Linda Graciela. Arriba muchachos, están dormido. y me viera con de nada tu aparecer no hay en el mundo otra mujer que me soporte mi vacío de niño no puedo aguantar más el insomnio me devora solo por ti solo por ti solo por ti en tu gracia era no pienses nunca que puedo olvidarte en mi fiel corazón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 Solo por ti solo por ti linda gracia era no pienses nunca que puedo olvidarte mi fiel corazón per te solo per te in da graziela solo per te solo per te solo per te graciaela solo por ti solo por ti solo por ti linda, linda graciaela Deseo nunca que pueda olvidarte mi fiel corazón. Bien, amigos, eh pues escuchar ahora mismo un son muy rico de nuestro invitado, Compay Segundo. Con Bajeundo, eh él prácticamente es eh, uno de los si no es el más brillante, es uno de los más brillantes representantes del son. Y obviamente es uno de los más brillantes músicos cubanos. Con Bajeundo en ya en, en los últimos años él eh, hizo presentaciones, actuó para miles, millones de espectadores en todo el mundo. Grabó nueve discos final como decíamos al final de su carrera y pudo cumplir pues una edad avanzada, aunque no llegó a la edad que él quería que era de 115 años, una edad que había logrado una de sus de una abuela de él que tenía y que duró que vivió 115 años. Después de todo él eh, en su música, en su intervención, eh en su influencia en la música, pues como decíamos nos dejó un un instrumento el que es el armónico que decíamos que es una combinación entre la guitarra española y el tres es uno de, de las eh herencias que nos que dejó a la música cubana, precisamente el armónico y que eh, en en la actualidad se sigue se sigue utilizando para eh escuchar música de son, porque prácticamente si ustedes se han fijado en lo que hemos escuchado del son, eh, eh se caracteriza mucho por la eh, el sonido de la guitarra del tresillo, aparte de los bongós y aparte de la tumbadora. Bien, vamos a escuchar nuevamente otra pieza más, que todavía tenemos otro otro eh tipo para poner otro son cubano, otro son de compay segundo. Vamos a presentar esta vez eh una un un son que se llama Saludo a Changó. silé sui llavota furulelé emprenda de cabello silé o dará se pone el día va a saludar a papá un gallo con maíz que tan voy a tarzona un gallo con maíz Tambo yatna suna prepara la equibona pa' dar comienzo a la obra prepara la equibona pa' dar comienzo a la obra suilla bota furulele emprenda de cabiosile suilla bota furulele emprenda Brenda de cambio chile. Otarace por el día. Va a saludar a papá. Un gallo con cuibáis. Que tambo ya ta zona. Un gallo con cuibáis. Que tambo ya ta zona. A la con con mi elle. Ala con con -co mi e ye Ala con con -co mi e ye Ala con con -co mi e ye Oh vai ceré Oh vai ceré Oh vai ceré Oh vai ceré Gian voi loro Oh vai ceré Gian voi loro Oh my children Oh my children Oh my children Oh my children Oh my children O oh, azulé, o vai tule o vai. O vai tule, o vai tule o vai. O vai. O ayana yana, o vai. O vai yana yana. O azulé, o vai tule o vai. O azulé, o vai tule o vai. O vai. O ayana, oh, ayana yana, o oh, vai. O vai yana yana. café, vamos, café Chile. A porta tu yambifui. O bo, o bo pa poder bibi. O bajule, o bajule o ai. O bajule, o bajule o ai. O ai. O ma yana yana o ai. O ma yana yana. O bajule, o bajule o ai. Oa jure, oa jure, oa eh, oa eh, oa yana yana, oa eh, oa yana yana. Bien amigos, pues ya casi estamos prácticamente terminando este programa. Este día pues eh, eh extrañamos a Claudia, nuestra conductora estrella de este programa, que hoy por causas de fuerza mayor pues no pudo no pudo venir. Pero eh esperamos que esté con nosotros la próxima semana conduciendo con con su servidor este programa y obviamente dándole un mejor nivel. Esperemos que Claudia no nos falle, que no le pase nada <ríe> la próxima semana para que esté presente aquí en su programa de jazz. Bien, vamos a despedirnos con una última pieza, amigos. Esta pieza se llama eh Cuarto de Tula. Esperemos pues que les guste. Nos despedimos y nos estamos oyendo la próxima semana. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ahí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ahí mamá, ¿qué pasó? Ahí mamá. cogido candela porque se quedó dormida y no apagó la vela El canto de tuna que cogió candela se quedó dormida y no apagó la vela Ay mira mira mira mira llamen los bomberos llamen los llamen los que aquí hay candela que hay